Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Seleano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola. 30 años de la WWW, la forma antigua de, de programación en Internet, porque llegan nuevas, ¿no? Llevan algunas nuevas 30 años. En efecto, el 12 de marzo se han cumplido esos 30 años en que en el CERN de Ginebra, un físico de británico... Eh... Ay, se me ha ido el nombre. Pues un feliz. Eh, eh, Thomas Bernersley. Bernersley, exacto, se me había ido el nombre. Eh, pues puso en marcha lo que Él es, es el culpable. La, la www, que es como todavía a día de hoy eh, se denominan muchas eh, páginas y, y para entrar en Internet. Hay que diferenciar entre. Esto que puso en marcha Berners-Lee, la WWW y Internet, son cosas completamente diferentes. Internet es una red, por así decirlo, de um, ordenadores que ya existía previo a, este, a esta fecha y, y lo que hizo Berners-Lee en, en el CERN de Ginebra es aunar una serie de, un lenguaje eh, para um, poder acceder Eh, a, a esa red previa que ya, que ya existía y que fundamentalmente lo que hacía eh, eh, como ya todos sabemos eh, eh, se creó en el ámbito militar luego pasó un poco al, al ámbito académico en las universidades y luego ya con este, este lenguaje más eh, accesible digo más accesible relativamente porque si acudimos a las primeras eh, páginas que que En este Berners-Lee eh, compiló pues eh, evidentemente son, eran páginas textuales, no había vídeos, no había fotos, no había imágenes prácticamente, eran hipertextos, era todo un poco complicado. Pero bueno, digamos que ese fue el punto de partida para um, poderlo hacer accesible a nivel usuario, a todas las personas que no estaban metidos en, en profundamente en, e en ese mundo. Y es lo que logró berners hace exactamente 30 años, como tú dices. Bueno, lo que el ocurre... De, de era una recopilación de cosas eh, y de páginas web, de... etc que ya utilizaban antes de la existencia de internet esa forma de codificar la información, la cabecera ¿no? eso es lo que le hizo hacer digamos, empezar a hacer accesible al gran público, al, al gran usuario lo que ya se mm, realizaba en, en, en internet en, la, sí, en, sí, en sí. ese precursor de internet que hemos comentado antes, y lo que ocurre es que desde entonces hasta acá, eh, hasta estas fechas, esto ha variado ha evolucionado muchísimo y a una velocidad tremenda Y lo que ocurre es que no para, evidentemente, y se pretende que no pare, lógicamente, porque si esto se para, si esto mmm, te quedas fuera, por así decirlo, como dicen los, los expertos, te quedas desfasado, eh, eh, estás fuera de, de, del juego de, de la tecnología ¿no? y, y la velocidad a la que corre. Lo que ocurre es que, eh, fundamentalmente, los lenguajes de programación son la pieza fundamental, la piedra roseta sobre la que los desarrolladores... Eh, consiguen hacer avanzar y evolucionar toda esta tecnología, ¿no? Y en los tengo, en los, en los lenguajes informáticos eh, de desarrollo es donde eh, se prevén una serie fundamental, un, una serie de tendencias claves. Eh, eh, primero, el desarrollo de, de, de la nube, ¿no? Eso de que antes nos decían de estás en la nube, ahora hay que estar en la nube. O, o es verdad. Sí, o sí, hay que, es verdad. Sí. Hay que o estar anti, en la nube. Antiguamente te decía, estás en las nubes. Estás en las nubes. Bueno, pues ahora hay que estar en la nube, ¿no? Porque, evidentemente, Evidentemente, como hemos dicho, si no te quedas, estás desfasado, te quedas fuera. Y el, la nube ha ido también evolucionando, de simplemente ser un sitio, eh, digamos, no físico, donde colgar una aplicación, una es, sino que ahora lo que ofrece la nube son microservicios. Es decir, una serie de um, sistemas cada vez más complejos, enormes y, y muy desarrollados que es eh, eh, lo que ayudan en, es a, des, eh, a, a descomponer los problemas, por así decirlo, lo que le llegan pero a su vez eh, eh, descomponiendo estos problemas en hallar soluciones soluciones eh, para empresas empresariales, comerciales u otro tipo de, de, de soluciones la nube, eh, el desarrollo futuro de la nube va a ser importantísimo para el desarrollo en general de, de internet y del de, mundo eh, tecnológico este. Otra, otro de los puntos eh, importantes va a ser el blockchain el blockchain no solo son las criptomonedas lo que conocemos, sino es una gran cantidad de usos donde de desarrollar el futuro y aplicaciones eh, que van a estar distribuidas, como por ejemplo son eh, no tener que depender de una autoridad central Para realizar multitud de procesos, eh, eh, procesos como, como por ejemplo contratos inteligentes que ya se están poniendo en marcha en los que por estos procesos que eh, están totalmente descentralizados se puede eh, confirmar los pasos que tienen que dar eh, unos contratantes a la hora de eh, llegar a buen puerto ese ese, ese contrato. ¿no? También ocurre evidentemente con verificaciones de, de, de documentos, de, de autoridades que no tienen por qué estar completamente cen central sino al existir multitud de sitios que dependen, que hacen que, que sea posible esa ese, ese, esos, eh, cadena de bloques que es en lo que es en definitiva eh, blockchain, y por supuesto los, mensaje, los, los lenguajes como Python, eh, Java y Javascript que a día de hoy ya se utilizan pero que junto a otros que ya están empezando a sonar como Rust o Go van a ser el desarrollo todavía que tienen mucha vida por delante los que van a implementar van a, a facilitar El, el, el que los desarrolladores eh, implementando estos eh, lenguajes lleguen eh, a cotas que a día de hoy todavía no están muy definidas uh -huh. 30 años ha cumplido la triple w, pero el mundo de internet ha cumplido sus primeros 30 años porque el futuro todavía es muy largo no a internet ver. ya existía la W W